...Holanda Curiosa. Rojo, el color del barrio de los escaparates de Ámsterdam, el color de la pasión de Cristo, el de los cardenales católicos, de la sangre, del amor y del comunismo... ...y también el rojo de la torre de la iglesia de San Juan de Maastricht. Para algunos, el color del infierno. Eso dicen algunos católicos, la torre de la iglesia protestante es roja porque representa al inframundo gobernado por Satanás... Dominando la ciudad, sus 78 metros de altura se alzan impasibles. Toda la planta es color piedra y cuando al atardecer la baña de sol, la torre brilla en tonos carmesíes. Los católicos también dicen que la basílica de San Servacio, cerca de la torre de San Juan de Maastricht, es blanca porque representa al cielo. Aunque las leyendas no acaban aquí, también se dice que el campanario fue pintado con sangre de animales para ahuyentar a los fantasmas y a los malos espíritus. Inicialmente, fue el baptisterio de los canónigos de la iglesia de San Servacio y su modelo se basó en el de la catedral de Utrecht. El rojo del torreón no obedece a designios del señor oscuro ni a protecciones anti espíritus malignos. La torre está hecha de marga. Se pintó de rojo usando piedra caliza y mena de hierro. El motivo de esta capa de pintura es fortificar su estructura, aunque parece que los pigmentos no fueron elegidos al azar. El color rojo fue elegido por sus dueños, los señores de San Servacio, para demostrar su propiedad como hacían con muchos de sus otros bienes. Aunque poco queda de esta mezcla original, después de su última restauración, en 1982, la mayor parte de la torre quedó pintada con materiales sintéticos. Aunque el rojo no siempre estuvo tan presente en la torre, en las diferentes reformas se fue cambiando su color. Los escritos se refieren al amarillo en el 18 o al blanco en el 19. Solo en las últimas reformas volvió el rojo. Rojo, color del amor, color del infierno y el color de la iglesia de San Juan de Maastricht.